asistí? ¿Tú asistí?、Ah, no, sí. no, no, no. Corre. VLA Radio. El podcast menos confiable y con más errores de la red. Escúchalo cada semana. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de VLA Radio. Yo soy Belén. Y yo soy Luis. Bienvenidos aquí a su podcast. Favorito. Así es, y、eh, con la noticia de que ya acabó febrero. Ya acabó febrero, ahora sí ya. Empieza la primavera, en donde aquellas flores e m p i e z a n a retoñar.、Eh, los animales se d i c e que <risa> se empiezan a parear también. Se empiezan a conocer el amor, los animalitos. Y además también se acercan como varios conciertos: acerca del latino, se acerca Monkeys, el v i b e r a t i n o se acerca el Arctic Monkey, se le poop en, en abril. Bueno, en abril.、Eh, MGMT. De e Chiefs, bastantes conciertos. Que uno de los más esperados es este de Pulp, ¿no? Sí, la verdad c r e o que desconozco, pero me parece que ya se acabaron los boletos. Sí, y es como de esperarse porque mucha gente estuvo como esperándolos durante mucho, mucho tiempo. e l reencuentro, ¿no?、Pues、viene sí, Jarvis Cooker y、pues、sí, había estado como en su proyecto solista, pero pues no es lo mismo. ¿Qué te parece si escuchamos como una canción de Pulp? Ok, me, me, me gusta para empezar a abrir el programa. ¿Qué te parece? h el Common People. Perfecto, me agrada mucho. Coca Cola, she said, fine. And then in 30 seconds, time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do.、I、wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. I see what I can do I took her to a supermarket I don't know why but I had to start it somewhere So it started there I said pretend you v e got no money And she just laughed and said, oh you're so funny I said yeah I can't see anyone else smiling here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 y o l l t h s e l e s out Cause everybody hates a tourist Especially one who thinks it's all such a laugh Yeah, and the chip stays in Greece l、oh, l come out in the b a t h We will never understand Ya regresamos, escuchamos algo de pulp, en donde ya saben que nos visitan el 23 de abril en el Palacio de los Deportes, o como bien conocido, en el Palacio de los Rebotes、eh, para la banda. Y bueno, pues ya cambiando de tema, hace un momento detrás del aire hablábamos acerca de, de aquellas series, ¿no? Las series que, que marcaron nuestra vida, nuestra niñez, juventud, sí, adolescencia. Sí, son, son series que hoy en día, por X o X motivo, Sabes de ellas o vuelves a ver como alguna escena o el intro, no sé, y luego luego te remiten como a tu infancia, ¿no? Porque, pues, son series que de niño, aunque no te gustaran, pues las veías. ¿no? Pero igual que marcaron tu vida, traen bonitos peos, recuerdos. Ah, exactamente. Recuerdos. No, no precisamente en el momento en que las veías, pero sí en la etapa de la vida que vivimos. Exacto. En ese instante. Por ejemplo, ¿a ti qué series te, te han marcado? Híjole, mira, a mí me han marcado mucho Malcolm. Me gusta mucho Malcolm en el de medio. que... Yo la veo desde que era chiquita. Y hasta la fecha la sigo viendo. También no sé si recuerden que también salían los Power Rangers. Ah, los Power Rangers. También.、Eh, de hecho, sí lo recuerdo mucho、sí. porque、eh, jugaba con mis primos y decíamos: Yo soy la Power Ranger verde. No, es, la una, rosa o hecho, la amarilla. De hecho, nada más había dos mujeres, que era n la rosa y la amarilla. Y dado el caso que éramos cinco mujeres y como tres hombres. Y ahí era el dilema, la pelea. De hecho, mi mamá dejó que. Ya no lo viera porque yo este, tenía pesadillas con ella, entonces ya no me dejaba verla. Qué fuerte, ¿eh? qué fuerte. Yo recuerdo como pocas cosas ahí: me acuerdo, Sordon, Alpha 5, sí, y todo así. Sí, y que de hecho siempre, de hecho siempre acababa en lo mismo: ¿no? que en este monstruo、sí. tomaba como unas pastillas de. Me mandaban algo, ¿no? Y salieron como agramos, mil Power Rangers y. Todos hacían como lo mismo. Que de hecho, hace poco, el año pasado, a uno de los actores que hacía el Power Ranger rojo, lo condenaron a cadena perpetua porque mató a dos personas, a dos señores, una familia.、Eh, se quiso sentir Power Ranger y s a l ó o creo, y... no, porque se quería quedar con su y a t e Según se los iban a comprar, los mataron y los arrojaron Cierto, sí, sí, sí, sí, sí. recuerdo, salen las noticias. Sí, sí de hecho, sí salió sí. Pero bueno, esa es una de las tantas series que, que, que disfrutabas y te gustabas. ¿Qué otra serie? Ay, pues es que. Así pasadas, igual hechiceras. No sé si, si, si alguna vez llegaste a escuchar hechiceras. Sí, de hecho, este recuerdo muy bien el intro de la canción. Era de los Smiths. De los Smiths. Además, es Ajá. Es Ajá. Era muy, muy, muy, muy bueno. Sí, hay con d r e Paper y Fidi. ¿Tú eras í me gustaba revisión, mucho.、No、la verdad, no, este, no, no, no te voy a negar, me gustaban mucho. Y pues, esta onda de que la bruja se casaba con un ángel, el ángel no le permiten estar con la bruja. Era algo muy padre. Y de hecho, también Sabrina, la bruja adolescente, también. n c h i c o s q u i é no n la vio? Por favor, también era. Todo el mundo la vio. Y hasta termina a t te tocó ver. No, sí, no lo estoy negando. Pero ¿por qué me ves así? No lo sé. De hecho, recuerdo que salía a las 8, en el 5. ¿Eh? ¿Para qué? é v e s q u e u l a v e í a Después la cambiaron a las 4 o a las 7. De <risa>、no no, hecho, sí la cambiaron a <risa> diferentes horarios. No, pues te das más fan, me estás、ya. haciendo quedar más. Pero, ¿qué te parece si íbamos、sí, con ya vamos una canción? La canción ya hemos h a b l a d o mucho. ¿Qué te parece si íbamos con esta, de esta banda que es medio cómica? De、sí. hecho, ellos se cantaron como rock cómico. Es Block Hound Gang. Con esta canción que、The、se、Bad、llama、Touch. The Bad Touch. Vamos. So Let's Do it a g a i n n o w you and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. it You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Ya regresamos con algo de b l u m Home u g a n g Que、eh, de hecho, ellos se, se como catalogan como un rock cómico. Y de hecho, hay leyendo en, pues, ahí en internet los videos, shows. También, son,、eh, como, son grupos extraños. De hecho, también los videos. De hecho, ajá, de entrada. Cada que empiezan un concierto, sobre todo en los festivales, aplican, tienen una especie de apuesta, un ritual. Suben una al ¿Cómo Suben persona una a al sabes que es un ritual? Porque lo han hecho seguida. Bueno, no, no, estoy, no es precisamente un ritual, pero lo hacen.、Ah, bueno,、eh, es show, parte show. de su show de los conciertos en donde hacen.、Eh, pasan Bueno, mencionan ¿no? que pasan a un integrante. A una persona. Del, a un público. público X, ¿no? Y le dicen, Va, vamos a hacer una apuesta. Si tú te tomas 23 odas、eh, durante todo el show el o el concierto. Yo te doy 100 dólares y si no, pues ábrete. Si vomitan o.、Eh, ah, cierto, las reglas de.、Eh, uh -huh. No, no cuenta, o escupen el refresco ya no, ya no vale. Y según esto, hasta la fecha nadie ha podido tomar los 23.、Uh -huh. Son Dr. Piper p los que, lo que toman. Y sí están como medio locos porque luego el bajista de repente hacen como una especie de concurso de escupitajos a ver quiénes、no, son más、sí、a los b a j i s t a O luego dicen que en un concierto vomitó y se volvió a t r a g a r su v o m i t o No, están, eso sí. Están de No, eso sí. No, no. g u a c a l a bueno, pero. De, de, ellos, fíjense que, que, que no me aventaría a irlos a ver ahí en pista, ¿eh? No, imagínate no. Los, la lluvia es como. Todo ahí, ahí húmeda, ¿sale? No, g u a c a l a No, déjalo húmeda, sino. Lo、no、babosa. No. no, no quiero ni imaginarlo. Pero bueno, volviendo como a lo de las series. Sí. Y hablando un poco de las a series. A ver, tú no, no nos dijiste cuáles eran tus yo, series Yo, ahorita tengo bastantes series favoritas, pero a ver, de los noventas como q u é serie recuerdo? No sé.、Sí. Sí, recuerdo que también veía a Sabrina. Mal contando, me acuerdo mucho que salía esta de, de, de Friends. Que no、ah, era muy、sí. fan. O sea, yo de chico la veía porque pues las veía mis primos y así.、Uh -huh. No la entendía, pero vi que era un buen de temporadas. No le veía a Finn nunca. De hecho, sí.、Eh, a mí me tocó ver. Pues yo estaba chiquita. Sigo joven, chicos.、Eh, en donde igual las la, la chicas de, de las tiendas. Bueno, es que la tienda cercana a la casa de mi abuelita. La chica era súper fan de los Friends. Te lo juro que yo veía en. En las, brit, en las vitrinas de, de los dulces y venía cada letrita, en serio, venía cada letrita y traía un integrante, decía Friends. O igual tenía como no sé cuántos、eh, pósters de Friends y yo nunca dije, ¿vas a ser una banda? o no sé, Con la sorpresa de que era una, una, serie. una serie, de hecho nunca la llegué a ver. r g u a r d i a n e s de la Bahía、no、los llevaste a ver?、Ah, s、sí, Tampoco l o ¿no? entendía, pero s í l o s v e í a también. ¿Qué otra serie s es? A ver. No, no, no, a ver no, no,、si no. Había bastantes, bastantes series así como El Auto Increíble, ¿te acuerdas o no? Ah, sí, la del Auto Increíble. Que igual tampoco le seguí、también. nunca el hilo, pero pues la llegaba. De hecho, sacaron nuevas versiones una de, nueva el, versión de, de El、hecho. Auto Increíble. De una película, creo, no sé.、Uh -huh. Pero ya los remakes ya no son lo mismo. No. Según entiendo, Los Ángeles de Charlie también era una serie. Nunca la vi. No. Solo vi la película. No, no la recuerdo. la verdad. No, pues creo que es muchísimo a n t e r i o r a nosotros, entonces. De épocas. s c o m o de tu época? No, para nada. Yo soy del 90 para acá. No.、Ah. No, del, como del 70, ¿no? Sí, ya tengo como treinta y tantos años. Sí, ¿a poco、claro、no se escucha su voz tan madura aquí de mi amigo? No,、claro. creo que todo lo contrario se escucha. No, mi voz se escucha bien. Bueno, pues no discutamos de eso, estamos hablando de、no、las sí, series. Disculpen, disculpen. Sí, disculpe. Sí, y hoy en día también hay muchas series. Creo que se ha retomado esto, ¿no? Al principio de los 2000 como que empezaron a salir bastantes series buenas, así. Entre ellas Malcom, por supuesto. También. Pero ya eran como que los últimos capítulos, ya. Para ya el finante de. Ah, te refieres ya c u a n hicieron d o la transmisión aquí. Sí. Ah, pues sí, pero. Fue, ¿Estás de acuerdo?、Que、fue a principios del 2000, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué pero te p a s e si vamos a estar con una canción y seguimos platicando de esto de las series ¿sí? okay. más adelante? Vámonos con algo. Que... Con algo de los w u a y r s Voy a live. Se me ocurrió、ah, poner、gusta. Burning. Perfecto. Entonces, regresa mucho. Ok. Chicos, pues ya regresamos, escuchamos algo de, de Wayne's Boy Alive,、eh, en donde es t el este alterno. es e proyecto a l t e r n o del vocalista Este e r l i n o y con los Kings of Coming, ¿cierto? Los Kings of Coming, exacto. De hecho, es como, aparte de los Kings of Coming y de, de Wayne's Boy Alive, él también tiene un proyecto ¿Tiene como proyecto? solista, es, tiene una electrónica, está padre también. hay Cuando tengan chance de buscar, hay de googlean y buscan algo de él, está muy bueno. Sí, también les recomendamos a los Kings of Commons, los que no, ten, no han tenido la, la chance, de chance de escucharlos, pero son buenos. Pero bueno, ya vamos, hay que regresar, ¿no? Esto de, las... Esto de las series, sí, que igual como antes, ahora también hay series que seguramente en un futuro nos recordarán estos momentos. Hay bastantes series buenas. A mí, por ejemplo, en lo personal, hay una persona serie que se llama The Office, es, es muy cómica, con Steve c a r e l l está hecha como moda documental y me gusta mucho. de hecho, creo que las series cómicas son lo que más abundan ahorita, ¿no? De hecho, sí. Por ejemplo, tú me decías que veías mucho esta de Big Band Theory, ¿no? Sí, porque me recuerda a ti. De hecho, sí, cuando te conoces, decías, ay, ese niño se parece a Luis. Porque tiene como esta actitud intelectual, inteligente. Y otra, la actitud、eh, buena vibra,、eh, vamos, chicos. Y. <risa> Así con un p o c e y todo. Que la、tal. gente que, que, que, nos, que me conoce y nos está escuchando sabrá que es mentira todo eso. No, la gente que, te con, que no te conoce dirá que es mentira. Y la gente que te conoce dirá que es verdad. No lo creo, pero bueno.、Eh, sí, es muy buena esa serie antes. í es me bueno. Me hace mucho reír. Es,、eh, ah, Sheldon. Sheldon me hace, Cooper. Me, hace, me, hace, me ataca de la risa de la actitud. Su manera tan seria de decirlo, ¿no?、Las、cosas. A veces me di ingenuo. El hindú de... es un amor, el hindú. Que, Rash, que, son, que, no Rash, que no puede hablar con las mujeres y que, que solamente e b r i o Penny, que también Penny, es la, la vecina. La vecina, enamorada de. Bueno, está enamorada de ella. El de l e n t e s ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo. Pero pues está, no, está interesante la, la, Ustedes ya está i s t e d e s y a la a h b r á n v i s t o la ¿sí? serie. ¿En qué otras series hay? Por ejemplo, está la de Smallville que ya acabó. Smallville sí, ya acabó. Fue, era muy bueno, a mí me gustaba mucho por la música, el soundtrack era bastante bueno. ¿Y el remixero?、Mm, aparte, no, aparte de la intro, pero en, en la, entre las series, entre cada temporada, salían como canciones bastante buenas. Luego、sí. que, que llegó hasta Ivano Corses. Este... Ay, también salió Sin Papan, recuerdo、Simple、que、plan. salió Sin Papan. Este... También salió de Blood House. También. Sí, también. <risa> y ya, digo, otras bandas no deja, que no de, recordamos. De, pero sí a lo mejor yo me equivoqué, ahora s n es como. Pero bueno, ya. Pero sí, el, el chiste es que el soundtrack <risa> era bastante bueno. Sí,、Entre、lo v e De cada、no. serie. Y hablando de, de s o u n d t r a c k también estaba esta otra serie, la que decías, de, ¿no? De d i o s i o z y También Dio, tenía sí, buenas bandas.、Ajenas. ¿Qué otra serie s s Ajá, me gustaba mucho Diozy.、Sí. La quitaron. Que como te había dicho, creo que es para niñas. Y no,、series. y de hecho, algo que me, me resultaba algo curioso. Que primero salía la, la, la serie de Laguna Beach y al final, siempre al final de Laguna la Beach, salía que todos se reunían bien contentos y felices a ver la serie de Dio Ice. Exacto, y empezaba la otra. Y empezaba ya la otra. Está、ah, buena. ¿Pero qué te parece si vamos a hacerte con una canción? Ok, me parece. Vamos con algo de We, We are, are Scientists,、uh -huh. eso que se llama Nobody Move, Nobody Hit h a r n Y regresamos. Y regresamos. Ya regresamos. Esto fue de We Are Scientists con、mm. Nobody k n o k Nobody Gets Hurt. Y... Hay que regresar con esto de las series, ¿no? Las series, ajá, bueno, ahorita ¿Cuál es como Bori. En estos momentos, ya conté, de he hecho, la de The Office me gusta. Esta serie que pasa en Modern Family con Sofía de la m u r Uy,、Belgrana. sí, de hecho,、eh, es muy parecida como a Malcolm, la de en, la de en medio, ¿no? No, la de Modern Mal, Family muy. a l c o m el de en medio. La de r o este e e l l Familia Moderna, cierto, la estaba. Confundiendo con The Middle. The Middle, ajá. La The Middle es como. Y según yo también es como un refrito. De... Pero a h yo lo veo como la mamá buena y los hijos. m a l o tan buenos. Bueno, como más. Una mamá muy protectora. Pero bueno, sí tiene como casi la misma estructura de la、El、familia,、concepto. ¿no? Tienen como tres hijos.、Así. Sí, y regresando a la, a la serie de Modern Family. Familia moderna, que、ah, de hecho, me, cuando yo la primera vez que la vi, me gustó mucho porque lo hacen como、um, tipo de. Al final sale como el, el resumen de todo lo, lo que sucedió según el, le sucedió a los personajes. Como un tipo detrás de cámaras,、Exacto. ¿no? O así como a onda documental. Estaba muy bonita. De hecho, la, hay, hay cinco tipos de familia, ¿cierto? La joven. Sí, es la este, del abuelo que está casado con una persona joven. Con una latina, con una una latina Y una latina, además, que es Sofía Vergara. Una pareja de gay.、Um, una familia, por así decirlo, normal. La típica, como. Con dos hijos. Con dos hijos, exactamente. Sí, y, y lo más chistoso es que todos están en común.、Uh -huh. Todos forman parte son de familia. la familia, exacto. t a m otra serie que. que Bueno, a mí no me gusta, pero he visto mucho anunciada en la tele. Está hasta de Glee, ¿no? No,、oh, de... Sí, de los artistas. s q u e ha causado son... con controversia, m o o c por ejemplo, con bandas como los Who Fighters que se han negado a prestar sus canciones para que las cante? Porque si ¿sí、sabes, ellos las r e v e r s i ó n en la serie. Entonces, muchos artistas como que no han aceptado que, que, que canten. O sea, hasta ahí estuvo esta Lady Gaga,、ah, Bad、bueno. Romance, con...、uh -huh. y también Ricky, Ricky Martin, también estuvieron ahí cantando、uh -huh. con ellos. Sí. Pero pues hasta eso lo hacen bien. Sí, pero bueno, a algunos no les parece y están en su derecho, ¿no? Claro. Si no quieren, pues no.、Excepto. ¿Tú dejarías que cantara tu canción? Pues no tengo ninguna canción en estos momentos. Si tuviera alguna. ¿Cuánto transparente? No, cuánto transparente. No.、Sí. Bueno, tu banda tiene no, una gran、no、canción. Es mi canción, no es mi canción. Bueno, la de tu banda. No, yo creo que no dejaría que la cantara. No, es muy bonita.、Ah, después de les vamos a dejar ahí en el. No, box, bueno, eso está bien. Pero yo creo que sería después. Ahorita estamos hablando como background. Sí, estación, de algo de estación polar t a m b i é y qué t r a s seis? Bueno, unas que ya están como un poquito más. Viejitas, esta de Doctor Howe, que es muy buena. Pues no tan viejitas, ¿eh? si entra como en, en los años 2000, ¿eh? no t i e n e a más. Ah, bueno, sí, pero me refiero comparada con lo que estamos hablando. m o r e i n Family es relativamente、ah, sí. nueva. La de Glee también Los tipo... también igual. Bueno, Los no es nueva, ya tiene mucho tiempo y hasta se acabó. <risa> sí, pero me refiero que también entra en estos años. Sí, de que de hecho al final causó como controversia mucho especial. Que, que no, no les gustaba.、Bueno. Uno o no, también, unos no lo entendía n al final. También había otro,、eh, ay, no, me, no recuerdo esta serie, pero también era muy buena. De hecho, nada más pasaba los viernes. Que era un hermano abogado que se trató todo el cuerpo para ah, salvar. Ah, Prision a... Break. Prision Break, ahí esa.、Christian、Igual、Break. era muy buena. Estaba、esa. padre, sí. Daba como ideas, ¿no? Hasta querías estar encerrado en la cárcel para salir. Y salieron y al final creo que poco sobrevivieron s porque. Ay, no recuerdo el final, creo no, que no ni había... siquiera he visto el final. No sé si ya había acabado, ¿no? Pero este, sí, me tocó ver que muchos quedaban como en el camino y así. Enemigos que se hacían amigos. <ríe> hecho,、sí. Pero bueno, vamos con una canción. ¿Qué te、uh -huh. parece si vamos con esto de s p a n k Rock que está, tiene una colaboración con、uh -huh. s antiguo? Se llama Carson.、Eh, Carson. A ver qué les parece y regresamos ya para despedirnos porque es el penúltimo bloque. Ok, regresamos. But the curb l is e a h、yeah, y、yeah. Chicos, pues ya escuchamos algo de spunk rock. y Con Santi Gold. Con Santi Gold. Santi Gold. Ah, no lo puedo pronunciar muy bien. Santi Gold.、Ah, así de fácil. ¿no? Así de fácil de sencillo. y que... sencillo. <risa> Algunos se nos traba la lengua. Y con la mala noticia de que. Ya nos vamos. Porque es nuestro último. Segmento en el podcast de Big LA Radio. Así es, entonces. Pues no nos queda más que despedirnos. Y mandarles buenas vibras y. Esperemos verlos en el, el próximo. Pues no verlos ni escucharlos. De hecho, no hacemos nada. Bueno,、claro yo, sí. Ellos nos escuchan. No, los vemos también en el Face. a、ah, b u o Pues que nos dejan comentarios, fotos, Leerlos,、eh. leerlos. Okay, luego... Y después ahí les subiré unas, fo le,、eh, subiré unas fotos de, de Luis donde vean que mi teoría de, de que se parece a esta serie de la teoría del Big Bang se parece también. Ya, Pero bueno, ya. ¿Qué te parece si, si ya nos vamos con el cierre? ¿Cuál cierre? De este bloque. Ah, sí. Ya cerramos el bloque, ¿no? Con alguna c a n c i o n c i l l a de. Cansei t d ser sexy. Cansei t d ser sexistas, chicas. b r a s i l e ñ a De hecho, parecen japonesas. Parecen no o s parecen japonesas. Ah, la vocalista hace, tiene como rasgos asiáticos. Asiáticos. Amarse o como japonesa. Pero, pero no es japonesa. De hecho, cuando v e n i m s las vio, dije, ¡ay, son japoneses! ¡No! o y o、no. n、no. <risa> un c a dije e s o Está chida esa banda japonesa. Dije, no manches, Belén. Oye, ¿por qué evidencias? <risa> ok. Sí, bueno, y bueno, d Y de un... hecho, no tiene mucho que v i r o en México. Al Corona. Al Corona c a p i t a l a ¿no? Corona c a p i t a l a Ay, fue un momento muy feo cuando las vi, ¿eh? ¿por qué? ¿Te leccionaste de que no, no era asiática? No, o sea, no te j o d a Ah, e s que había una tipa sí, gorda. Había, no, de había una gringa super altísima y que ponía mi, su brazo en mi c a b e z a No, no, no pues nuestra mala suerte, la vocalista se a f u e r se e acercaron se... y se a b e tú justo donde estábamos nosotros, entonces justo no, nos, nos aplastaron. Te、sí. digo、ah. que la agarraste y subió a la gringa. Y ahí u e como Belén se dio cuenta que, que no es japonesita, no es asiática. no, De hecho, creo que era portuguesa. No, brasileña, dijiste. Pero hablan portugués. ¿no? Pues,、sí. no sé por qué ahorita, pero bueno, lo、no、le hace. ¿Qué gusta complicar las cosas? No. Ah,、sí. Ya, bueno, ok, vámonos con, con esto de ya. Te c a n s é de ser sexy. Se llama Music is, qué is My Hot Top Sex. Nos vemos el próximo programa. Y esto fue BLR Radio y esperemos que nos sigan escuchando. Y、sí. nos vemos. Bye. A k i s s